La liebre y la tortuga Había una vez, en un bosque muy lejano, en tierras de la selva amazónica, donde vivía una liebre con su familia. La liebre iba a beber agua diariamente a un río próximo que se llamaba río Amazonas. Se levantaba temprano para buscar comida entre los arbustos, matorrales y algunas veces se atrevía entrando en los frondosos bosques. La liebre era muy valiente y como no tenía miedo a los animales, daba vueltas por el bosque hasta que encontraba la comida más apetitosa. Un domingo, como cualquier otro, salió la liebre en dirección al río. Estaba bebiendo agua cuando vio reflejarse en el agua una tortuga. La liebre hizo ver que se bebía la tortuga y la tortuga, que era muy inteligente, se dio cuenta de que la estaba provocando. En aquel momento, la tortuga recordó todas las malas pasadas que le había hecho. Por ejemplo, el día que la liebre se disfrazó del galápago para ganarse la confianza de la tortuga y así la envió a un despeñadero en lugar de enseñarle el camino del río. También recordó que cada mañana se burlaba de ella, porque corría más que llegaba antes al río. La tortuga ya no podía más. Estaba cansada de las impertinencias de la liebre. Finalmente tuvo una idea genial. Quería desafiar a la liebre y demostrarle que ella tenía más ingenio. Una carrera desde la colina al río, pasando por el sendero del llano, donde había un árbol grande con hojas de color anaranjado y amarillo, que daba muy buena sombra. La liebre aceptó el desafío de la tortuga, pensando que era muchísimo muchísimo más rápida que la lenta tortuga. A la mañana siguiente... Muy temprano se situaron en la colina. El cocodrilo lanzó un coco y empezó la carrera. La liebre y la tortuga empezaron a correr. La liebre cogió mucha distancia. Al pasar al lado del río, confiando que ganaría la, a la tortuga, le entraron ganas de echar una siesta y se puso a dormir debajo del árbol. Mientras tanto, la tortuga con todas sus fuerzas iba avanzando y avanzando, pasito a pasito, hasta llegar al árbol donde vio a la liebre dormida como una marmota. La tortuga pasó sin hacer ruido, para no despertarla. La tortuga llegó a la meta y todo el mundo se puso a aplaudir. Con los gritos del pájaro que comentaba la carrera, la liebre se despertó y se puso a correr como un rayo. Al llegar a la meta, se quedó la cara de tonta, cuando vio que la tortuga había ganado y se enfadó. Todo el mundo gritó a coro, «¡Quién, ¿quién se sabe? enfada no consigue nada!». A partir de ese día, la libra aprendió que no se debe despreciar a los demás.